c a a b ¿Le l r o s permiten los documentos del vehículo? No tenemos. ¿Su identificación entonces, por favor? No tenemos. Supongo que el arma s、sí、i tiene salvoconducto. ¿no? Tampoco tenemos. ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Porque somos bandidos. Porque somos bandidos. Porque somos bandidos, porque somos bandidos. Porque、somos bandidos, porque somos bandidos.